Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabulla. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidos y bienvenidos a La Cabulla, un espacio de Radio Rebelde para tejer resistencias comunitarias desde esta cabina. Y en esta hora de programa les vamos a acompañar Juaco, Leo, Fabi y Génesis con información relevante de nuestro país y la región. Y hoy en la Cabulla nos vamos hasta El Salvador, ya que líderes y lideresas del departamento de Chalatenango en ese país se capacitaron en técnicas y herramientas de comunicación comunitaria. Estas capacitaciones se realizaron gracias al apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, en el marco del proyecto AVE. Más adelante la información. Además, conoceremos sobre la lucha en defensa de la educación pública superior. Escucharemos voces de estudiantes de las universidades que están resistiendo en defensa de un presupuesto justo y una educación de calidad. También vamos a conocer la campaña m é t e l o un gol al machismo, lanzada recientemente en la región para abordar temas relacionados a masculinidades, autocuido, estereotipos y violencia en el ámbito del fútbol. Esto y más en la siguiente hora del programa. Arrancamos la c a b u y a En el marco del mes de la independencia, el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica lanzó un comunicado reconociendo que, a pesar del crecimiento económico del país, el modelo de desarrollo actual no permite superar la desigualdad, la exclusión social y la vulnerabilidad de mujeres, migrantes y refugiados, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, grupos de diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes. La ONU destacó que en Costa Rica muchas personas indígenas no pueden terminar el colegio. Las mujeres todavía Gana n menos que los hombres en el sector privado, más de la mitad de las personas con discapacidad están desempleadas. A pesar de los avances en educación, solamente la mitad de los adolescentes que ingresan al colegio consigue terminar. Desde Naciones Unidas instamos al gobierno de Costa Rica a seguir construyendo un modelo de desarrollo más inclusivo, que asegure que nadie se quede atrás, subrayó Alice Shackelford, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica. El Instituto de Pesca y Acuicultura Incopesca acordó prohibir la captura del pez sierra en aguas costarricenses. El objetivo de este acuerdo es proteger las poblaciones de peces sierras presentes en el país, que se encuentran en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Ojalá las acciones de Incopesca se orienten a la protección de especies y del equilibrio ambiental, como en este caso, y cesen sus iniciativas contradictorias, como la de impulsar la legalización de la pesca de arrastre de camarón. Desde mayo del 2015 se han entregado alrededor de 30.000 firmas de personas solicitando el etiquetado de alimentos transgénicos. Las firmas se han entregado a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería y el de Economía, Industria y Comercio. La solicitud se basa en el deber que tienen el Estado y las instituciones del Gobierno de proteger la salud y la vida de las y los consumidores, así como garantizar nuestro derecho a tener información clara, completa y veraz sobre lo que comemos. El propósito de la campaña por el etiquetado de transgénicos es que tengamos la información necesaria para que podamos elegir los productos que compramos y consumimos y cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. La semana pasada, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, tomaron la dirección de dicha sede en defensa de la educación pública y contra el desmantelamiento financiero que violenta el derecho de una educación de calidad para todas y todos. La posición desde la dirección de esta sede regional es que no están dispuestos a negociar con las y los estudiantes, porque el mismo rector de la UCR, Henning Jensen, ha reprimido y delegitimado el movimiento estudiantil. Escuchemos la voz de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que se encuentran en lucha por la defensa de la educación pública. Saludos a toda la gente bonita que escucha la cabulla, un abrazo rebelde. Soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y también soy parte de la Asamblea 24 de Abril. La Asamblea 24 de Abril somos un grupo de estudiantes de todas las carreras. De aquí de la sede Rodrigo Facio, de la sede central en San Pedro Montes de Oca, que nos estamos organizando para defender el presupuesto para la educación pública. El gobierno, junto con CONARE, que, que es donde se reúnen los cinco rectores de las cinco universidades públicas, junto con el Ministerio de Educación, quieren recortar el presupuesto para la educación, quieren bajar el porcentaje de dinero que se le da a la educación. A las escuelas públicas, a los colegios públicos y a las universidades públicas. Quieren recortar este presupuesto que, por constitución, es de un 8% para la educación pública en general y de un 1,5% para las universidades. Los estudiantes no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar y estamos en pie de lucha porque este porcentaje se cumpla y no baje. De ahí para. Para abajo no vamos a aceptar ningún otro porcentaje y de ahí para arriba no nos interesa que aumente. Lo que queremos es que se cumpla lo que dice la Constitución. Hola, gente, ¿cómo están?、Eh, habla un estudiante de la Universidad de Costa Rica, s e d e Occidente. Acá los estudiantes tomaron la, la dirección de la Universidad de Costa Rica, s e d e Occidente. Ellos están adentro resistiendo, defendiendo la educación pública porque la dirección acá ha dado la espalda al movimiento estudiantil y se ha alineado con los pronunciamientos del rector que van en perjuicio de la educación pública. El miércoles 20 de septiembre, un grupo de estudiantes、eh, de la Asamblea 24 de abril、eh, hicimos un bloqueo frente al o u t l e t Mall aquí en San Pedro, junto a la iglesia. Se bloqueó la calle aproximadamente por una hora. Personas que se organizan autónomamente para exigirle al gobierno el 8% para la educación pública. Y por este medio quiero denunciar que la,、F、la FUCR le está dando la espalda al movimiento estudiantil. Y no está tomando en cuenta las voces de las personas a quienes les toca representar. Tenemos que entender que este recorte se da en un marco de una crisis fiscal, una crisis fiscal que los únicos y las únicas responsables son los grandes empresarios, las personas que manejan los grandes capitales de este país, que evaden los impuestos, que no pagan impuestos, los evaden y que además son corruptos y corruptas porque además tienen puestos de poder político dentro del gobierno. Por lo tanto. Quieren castigar a la educación. Los estudiantes y las estudiantes de los colegios y escuelas públicas y de las universidades públicas no tenemos por qué pagar por la evasión y la corrupción. Exigimos al gobierno que recorte a otras carteras: que recorte a la policía, que recorte al Ministerio de Seguridad, que recorte al COMEX, que recorte a la DIS, a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Hay mucha gente que, si no fuera porque existe un colegio público, una escuela pública、no、en, en su comunidad, no podría estudiar, no podría tener ningún tipo de educación. Así que no vamos a permitir que el gobierno siga recortando el presupuesto. Me gustan los estudiantes porque son la levadura que la vista me duele, del pan que saldrá del horno、no、con toda su sabrosura toda es para la boca del pobre que comer. アマッコウ、カロン、ベサン、ー、ン、 カラムレザンバーラコサケバトダーラセンシャーカラムレザンバラコサケバトダーラセンシャ Un terrible terremoto sacudió a México el martes 19 de septiembre, justamente en la misma fecha que el devastador terremoto de 1985. Las personas en México y la región se han movilizado en solidaridad con ese país en medio de la tristeza y destrucción. Vamos con la información que comparte nuestra compañera Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla para el informativo Voces Nuestras. Decenas de personas desaparecidas y al menos 225 muertas es el saldo hasta las 10 horas de este miércoles 20 de septiembre, tras el sismo de 7.1 grados que se registró en la Ciudad de México y en los estados de Puebla, Guerrero, Morelos, Estado de México y Oaxaca. Esta cifra podría aumentar con el paso de las horas. Pues siguen los trabajos de rescate en algunas construcciones colapsadas de la Ciudad de México, como en la Escuela Enrique Repsamen, donde se reportaron 22 alumnos, alumnas y cuatro personas adultas fallecidas. El sismo de 7.1 grados tuvo su epicentro en Axochopan, Morelos, en los límites con el estado de Puebla, dentro de la llamada Placa de Cocos. Con una profundidad de 57 kilómetros, como lo confirmó Jolie Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional, misma que explicó que el sismo tuvo un mecanismo similar al del jueves 7 de septiembre, aunque recalcó que se trata de dos temblores independientes, ya que el de este 19 de septiembre tuvo su epicentro a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Y el otro en el istmo de Tehuantepec, un lugar más lejano de la capital del país. Hasta las 10 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre, los datos oficiales son 225 personas fallecidas: 94 en la Ciudad de México, 71 en el estado de Morelos, 43 en Puebla, 12 en el estado de México, 4 en Guerrero. Y una persona fallecida en Oaxaca. Además, son más de 40 e d i f i c i o s colapsados en la Ciudad de México. ¿Cómo se vivió este temblor del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México? El testimonio es de Sofía Ortega. Eh, yo les puedo decir que aquí en la ciudad se sintió muy fuerte. Fue alrededor de un minuto, que es demasiado tiempo para un terremoto. Tengo varias imágenes de edificios en varios puntos de la ciudad completamente colapsados, completamente destruidos. Y bueno, pues las, las condiciones en la Ciudad de México el día de ayer fueron muy duras. A partir de la una de la tarde, toda la gente estaba en la calle. Mucha, mucha gente estaba en la calle caminando,、eh, dando ride en sus automóviles de un, en un sentido y para el otro. Yo logré caminar de las oficinas de Ashoka, que es la organización donde ahora trabajo,、eh, en la colonia Roma Sur, a mi casa, que es la casa de todos ustedes, en la colonia Roma Norte. Y bueno, encontré muchos vidrios rotos, muchos edificios,、eh, pues muy, muy, muy mal, muy colapsados.、Eh, salí un momento a dar una vuelta con luz de día todavía por la colonia. La colonia estaba prácticamente, estaba muy dañada, muchos edificios caídos. Mm, regresé y por la noche, gracias a la poca. se f u e la luz, obviamente, se f u e la luz desde la una de la tarde. no hubo luz, no había señal de internet, evidentemente, esporádica solamente, a ratitos. Y lo que ocurrió fue finalmente que tuvimos、eh, la oportunidad de, re, de revisar que necesitaban gente voluntaria con cascos, con guantes, y salimos a la calle por la noche、uh, cerca, digamos en un perímetro relativamente cerca, a buscar en qué podíamos ayudar. Finalmente、eh, había. Hay una gran movilización de parte del ejército. Yo vi al ejército en las calles, yo vi a la policía en las calles, yo vi a los brigadistas en las calles, Cruz Roja. Muchísima gente especialista en rescate estaba en las calles, ya estaba movilizada para las siete de la noche, siete y media que salimos a recorrer la ciudad. Muy, muy fuerte. La ciudad, es, la ciudad de México está tristísima, muy, muy triste. Enrique Peña Nieto, presidente de México, mandó un mensaje para todo este país. Esto es parte de lo que dijo. Este desastre natural se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los Cuerpos de Protección Civil, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados Y dar atención médica a los heridos. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños, en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. Subrayo, asimismo, que he dado indicaciones a los integrantes del gabinete para que no se detenga ni un momento. La ayuda a Chiapas y Oaxaca. Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que, una vez más, miles de mexicanos han respondido a la emergencia. Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad. Sigamos unidos. Enfrentando juntos este nuevo desafío. De lo alto de la inmensa mole de concreto comenzaron a caer vidrios, luego pedazos de los balcones, y en medio de los rechinidos desesperados del acero, el viejo edificio de siete niveles se vino abajo. ante la aterrada multitud que se apretujaba en el estrecho camellón de la avenida Zapata, cerquita de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Sin reponerse de la conmoción y como fantasmas ante una inmensa nube de polvo, primero unos cuantos, luego multitudes de voluntarios que fueron creciendo conforme pasaban los minutos y las horas, tomaron en sus manos el rescate de las víctimas de e s e Y de todos los inmuebles que con el terremoto quedaron hechos pedazos. Igual que 32 a ñ o s atrás, justo el mismo día, la sociedad civil de la Ciudad de México se anticipó a la acción de las tres órdenes de gobierno que apenas 135 minutos antes habían monitoreado el simulacro anual conmemorativo del sismo de. 1985. Las imágenes eran las mismas en las colonias más dañadas por el terremoto. Decenas, cientos, miles de mexicanos y mexicanas de todas las edades, aunque sobre todo jóvenes, colmaban las montañas de concreto armando líneas para remover escombros y buscar vidas. Otra vez, como hace 32 años, la sociedad civil le ganó al gobierno y a sus tropas de uniformados. Son rescatistas, hombres y mujeres que mientras movían los escombros cantaban el cielito lindo.、Me、están cantando el cielito lindo. De s d e Radio g u a y a c o c o t l a e n México, reportó Sandra Luz Cruz. La Cabulla, luchas justas y dignidad. La cuenca del río z u m p u l se encuentra ubicada en la zona del Trifinio, específicamente donde convergen los territorios de Honduras y El Salvador. Por eso, este río es una fuente muy importante de agua para las comunidades aledañas en ambos países. Esta es una de las zonas en que se desarrolla actualmente el proyecto AVE, Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas, implementado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, a través de la Iniciativa del Clima del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente. Líderes y lideresas comunitarias que viven cerca de la cuenca del Zumpul, principalmente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, participan del proyecto AVE. Gracias al acompañamiento local que realiza la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. El proyecto busca implementar medidas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, fomento de iniciativas productivas sostenibles, adaptación al cambio climático y defensa del derecho humano al agua. Para ello, se trabaja con organizaciones de base en el diagnóstico de los principales retos que enfrentan las comunidades de esta zona. Este, tenemos dos factores que son las problemáticas y lo que son las acciones positivas. Este, entre las problemáticas tenemos la seguridad, que no hay seguridad, la contaminación, la falta de empleo, las calles que están, la mayoría de las calles están malas en el territorio. Este,、eh, también tenemos un poco de acceso de agua potable, o sea, no es la suficiente. El, el anda da nomás en el sector del, del municipio que es La Palma, por ejemplo, el centro, pero en los caseríos o en los cantones, nosotros mismos somos los que tenemos que velar porque hay agua p o t a d l Mi nombre es Dilcia Velar, yo estoy trabajando directamente para el Plan Trifinio El Salvador. Da、que es un organismo intergubernamental, pero también、eh, estoy trabajando y colaborando con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o ICN.、Eh, estamos tratando de hacer un proceso de acompañamiento y de fortalecimiento de estructuras organizativas comunitarias vinculadas al manejo de sistemas de agua potable.、Eh, mi nombre es Valmore Montoya, trabajo para Plan Trifinio y estamos implementando. El proyecto Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas con la UICN. Estamos trabajando en la zona alta de los municipios de San Ignacio y La Palma del departamento de Chalatenango, El Salvador. Y trabajamos sobre todo en la, en la cuenca binacional del río z u m p u l El río z u m p u l divide El Salvador y Honduras. Entonces, de ahí, pues la importancia de trabajar. Eh, ...la temática en relación al agua de esos territorios. Como parte del proceso de formación brindado desde la UICN a estos líderes y lideresas, se han fortalecido las capacidades de comunicación comunitaria mediante el diagnóstico de fortalezas y amenazas de estos territorios. Estas capacitaciones impartidas por la asociación Voces Nuestras comprenden la comunicación como un derecho humano fundamental para la organización comunitaria en defensa del agua y del medio ambiente. Las personas participantes en los talleres son representantes de organizaciones de base integradas en el Comité Binacional de la Cuenca Alta del Río Sumpul. Bueno, en este taller este, de comunicación hay actores y líderes locales de las comunidades fronterizas, tanto de Honduras como de El Salvador. Ellos pertenecen、eh, a organizaciones como Juntas y Comités de Aguas. Hay también asociaciones de desarrollo comunitario. s Hay cooperativas de producción de frutas, hortalizas. Hay también representantes de las diferentes organizaciones comunitarias、eh, pertenecientes a los municipios de La Palma y San Ignacio del departamento de Chalatenango. Son organizaciones, organizaciones de base, organizaciones comunitarias, particularmente, son más a nivel de caseríos y cantones. Vinculados, como dije en un momento, al, al manejo de la, de la cuenca alta del río z u m p u l Se trabaja con, con representantes de estas mismas juntas de agua, pero en una plataforma más integradora o mayor, que es el Comité Binacional de la Cuenca Alta del Río z u m p u l en donde están representantes de todas las juntas de agua, comunales, cantonales o de las ADESCOS,、eh, de, esta, de esta cuenca. La intención con este comité binacional, como es una cuenca compartida entre El Salvador y Honduras, entonces es tratar de articular esfuerzos y、eh, tratar de alguna manera de disminuir los conflictos que en un periodo at atrás se habían generado por el uso del agua. Y por ese mismo hecho, pues entonces ambas comunidades necesitan ¿verdad?、Eh, ponerse de acuerdo, dialogar, consensuar temas relacionados. A el recurso hídrico de estos territorios. Además, también en nuestros territorios hay、eh, muchos problemas, por ejemplo, por temas de, de i m p a c t o directos del cambio climático en la región. Hay recurrentes sequías, hay heladas, vientos extremos, lluvias erráticas, etc. Entonces, es importante que la gente conozca, conozca acerca del proyecto y de las medidas de adaptación. Que se están implementando en estos territorios. Además de la gestión del agua y protección del río z u m p u l hay otras problemáticas y preocupaciones que convocan a las comunidades participantes del proyecto AVE. En los talleres de comunicación, las y los líderes comunitarios del departamento de Chalatenango, El Salvador, identificaron estas amenazas socioambientales para así proponer acciones y líneas de trabajo a futuro. Hay otro tipo de problemas, como por ejemplo la contaminación de los recursos, sobre todo el recurso hídrico. Hay mucho uso excesivo de agroquímicos en los territorios. Además, por ser una zona turística, hay mucha contaminación por desechos sólidos. Entonces, de, de esa problemática este, se está tratando en estos talleres. A ver de qué manera se puede incidir en mejorar las condiciones de estos territorios. El mal manejo de basura. Tenemos problemas con la basura. Porque la gente no somos conscientes y siempre la tiramos a la calle. Ese es un problema. Tenemos otra debilidad que es. No tener un local en la comunidad para reuniones. Ahí este, estamos en una casa prestada porque no hay donde reunirse, la comunidad no tiene esa oportunidad. Está la otra debilidad que es la mucha deforestación, mucha tala de árboles, y no, no hacemos por sembrar, no que es solo de botar. Poblacionalmente hablando, este, se está incrementando demasiado rápido, ¿verdad? Y, y eso trae. Trae otros problemas, ya que se requieren más viviendas, más tala de árboles, más espacios para cultivar por la alimentación y todo eso. Este, también la falta de concientización al cuidado de los recursos naturales. Aquí abarca todo, ¿verdad? Este, que no tenemos cuidado con la basura, este, con el agua, este, porque somos un lugar donde vivimos de lo agrícola. Este, todos los productores, la mayoría de productores usan insecticidas que contaminan el agua, el suelo.、Eh, y hay muchos agroservicios. Nos comentaba h a y un compañero, ¿verdad? Que hay como tres o cuatro agroservicios donde en todos se venden insumos químicos, ¿verdad? O sea, y sabemos de q u e es o es lo que viene a contaminar el agua, el suelo y, y el aire, ¿verdad? Bueno, pero así como tenemos cosas malas, también tenemos cosas buenas. Contamos con tres ADESCO. s、eh, Tres diferentes sectores de la comunidad tienen su propia directiva. Entonces sentimos de que donde más personas hay, hay más unión y más fuerza para este, traer más proyectos a nuestra comunidad. Este, tenemos tres cooperativas agrícolas: está a Copo, a Copajás, donde trabajamos nosotras, y el Buen Sembrador. En todos se cultivan tomate, lechuga, estas cosas. Es una zona muy productiva donde ellos viven también, entonces, cómo se manejan la producción sin ser totalmente invasivos o agresivos con el medio ambiente y se les dan a ellos for procesos formativos también y acompañamiento técnico para poder hacer mejor este este uso v e r de a d d su de su territorio de manera también integrada. Para, contra para tratar de minimizar las cargas químicas, Cuando hablamos de contaminación al medio ambiente, se encuentra la red Aprodares, donde trabaja Don Adelmo y trabajo yo, que tenemos producción biológica. Entonces ahí pueden ver ustedes que es algo positivo en el territorio. También tenemos instituciones en el territorio. Aquí podemos mencionar el t r i f i n o podemos mencionar Plan, Ayuda en Acción, las mismas i s t e s Como se llama, n las mismas alcaldías, ¿verdad? Y otras diferentes instituciones de los ministros e i de gobierno. Y organizaciones como las asociaciones, cooperativas, juntas de agua, juntas de mujeres, etc. La comunicación comunitaria es fundamental para dar a conocer el alcance e impactos del proyecto AVE, tanto en las comunidades beneficiadas como a nivel nacional y regional. Por eso, los procesos de capacitación dirigidos a líderes y lideresas son clave para impulsar la autogestión comunitaria de la comunicación. Esto implica que sean las mismas comunidades las que den a conocer sus problemáticas y propuestas, en alianza con otras organizaciones que trabajan en la zona y con el apoyo de la UICN. Ejercer el derecho humano a la comunicación significa entonces empoderamiento, autonomía y articulación para la organización de estas comunidades y la protección del río Zumpur. En realidad, para nosotros es fundamental como organizaciones, porque primero queremos visibilizar todas las acciones que estamos realizando con el proyecto AVE en e s t r o territorio, todas las medidas de adaptación que se están implementando, pero además las comunidades también tienen mucho que decir acerca de sus problemáticas, cómo están ellos siendo impactados por, lo, por el tema del cambio climático. Entonces, es importante también. Las comunidades están siendo afectadas. Entonces, es importante esto y que la gente también será, sean sus propios voceros de sus propias necesidades. Fortalecerles a ellos en el tema de capacitación va、eh, obviamente a contribuir en, el, en la consecución de los objetivos que estos, estos grupos organizativos tienen para poderse、eh, vincular o relacionar mejor entre ellos mismos, ¿verdad? pero a la vez comunicar mejor sus propósitos. Las acciones que realizan, las problemáticas que han identificado con los mismos actores comunitarios que no están inmersos en la Junta, en la junta de Agua. Fortalecerles a ellos en temas de capacitación, incidencia, en que pierdan el temor ¿verdad? a comunicar sus, sus ideas,、eh, el que sientan a la vez que tienen muchas cosas relevantes que compartir, eso es fundamental. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos leyderadioitele.org. Bueno, desde q u i c h é hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La c a b u y a y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La c a b u y a tejiendo resistencias. martes 19 de septiembre se lanzó la campaña regional Metele un Gol al Machismo. Esta campaña pretende sensibilizar a las personas sobre la cultura machista、e、imperante en el contexto del fútbol, para promover nuevas masculinidades y relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Un reciente estudio realizado por la Fundación Justicia y Género y Oxfam permitió conocer las consecuencias de las altas tasas de violencia que se reportan en el ambiente futbolístico. Algunas de las consecuencias de estas formas de violencia son violencia de pareja e intrafamiliar, de tipo sexual, consumo de alcohol, accidentes de tránsito y ausencias e incapacidades laborales. Este estudio se llevó a cabo en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y se enmarca en la campaña regional Metele un gol al machismo. Esta busca promover cambios positivos en los patrones culturales y en los imaginarios colectivos para que existan relaciones de igualdad entre hombres y mujeres en una vida libre de violencia. La campaña se implementará durante cuatro años en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, así como en Burundi y Liberia, en África. Entre las principales acciones están una serie de radio, campaña en redes sociales, sensibilización a nivel comunitario y cabildeo político para crear leyes sobre masculinidades y paternidades responsables. A continuación, escucharemos un fragmento de la serie radiofónica. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado, te la quitas! ¡Ole! ¡Toma la!、Eh, ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué la base, la base. bárbaro! ¿Qué te pasa, Ricardo? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, bueno, ¡Ah! aquí venimos a ganar, ¿o qué? é ¡Oh! Ricardo, estás loco! o l l a m e n al doctor! ¡Llamen al doctor! Bueno, Llamen al doctor.、Bueno. Llamen al doctor. Claro, ¿Qué te pasa,、claro. Ricardo? ¡No se juega así! Ricardo, vení, necesito hablarte. Sí, profe, decime. Luis no va a poder jugar el domingo y quién sabe hasta cuándo. ¡Ay! ¡No es para tanto! ¡Solo fue una patadita! Y es que se puso caliente el entrenamiento y yo tenía que ganarle esa bola. Sí, Ricardo, una patadita que lo mandó al hospital. Y no se sabe cuándo Luis podrá volver a jugar. Yo. no sé qué decir. Pues debería sentirte mal. ¿Lo mandó al hospital? ¿Que lo mandó al hospital? Luis, hola. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo me ves? Me quebraste la espinilla en cinco partes. La doctora no entiende cómo pudo pasarme esto entrenando con compañeros. Vos siempre tan competitivo, Ricardo. ¿Qué vamos a hacer con vos? Me van a tener que operar. Tal vez me amputen la pierna. Todo por tu culpa. Ya ni siquiera pasas la pelota. Vamos a tener que despedirte. Vas a terminar tu carrera como aguatero. Parece que ya vienen para llevarme al quirófano. Adiós para siempre, Ricardo. Decíle a mi mamá que la a m o No, Luis, no quise hacerlo. Perdón, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Estás listo, Ricardo? Qué amable donar tu pierna para que Luis vuelva a jugar. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! Muchachos, ¿todo bien? n Vengan aquí, muchachos, vengan, vengan. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Vean, yo quería decir esto enfrente Ricardo. Luis se integra hoy a los entrenamientos. Bien. ¿Qué? é c ó m o ¿Pero no estaba en el hospital? l u u c a y ó cayó! ¡Papi, no esté en nada! Sí, sí, Luis fue a que lo revisaran, pero ese mismo día salió. Lo que pasa es que todos decidimos jugarte esta broma para darte una lección. Es, pero...、ah, es? Gracias.、Bueno, o sea, es que está bien, está bien, está bien, está bien. Ya aprendí. Y espero que ustedes también. Así que nadie me vaya a hacer lo que le dice a Luis. ¿De acuerdo? a r a sí. a h a sí. Ahora sí. a c i r a sí. a h o r sí. Ahora sí. Ahora sí. a h o r r a sí. a h o Metele un gol al machismo, Dentro de un surco abierto, vi germinar. Lucero 甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い t a le vi regar Con aguas de un arroyo de oscuridad A m a l 甘 y 甘 l 甘 s 甘い甘い甘い甘い echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Si al lucero le gusta la claridad Y a い甘い甘い甘い甘い甘 r 甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘 alumbrar よろしくお願いします。 パイパパ En ?una hora triste quise cantar。y dentro de mi canto quise gritar。y dentro de mi grito quise llorar。pero tan solo canto para callar。A malaya la hora en que f u e a cantar。a あ malaya la hora en que fui a, a, a gritar。 ハマライ i のうに行くときに、ハマライアのほうに行くときに、ハマライアのほうに行くときに、ハマライアのほうに行くときに、ハマライアのほうに行くときに、ハマラのほうに行くときに、ハマライアのほうに行に、ハマラきに、i マライ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 Yo、soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el, el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces, me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras. En el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de p a n para el Mundo. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo, Resistiendo con, dignidad. con dignidad. Un, Un saludo, saludo desde Sardinal g u a n a c a s t e En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. Radio Machete, que... la comunicación hace la fuerza. Esta es la c a b u y a porque la cabina es suya. Así es. s w i i i La alegre rebeldía desde las comunidades. ADECO es una asociación civil en México que trabaja abriendo espacios de educación no formal para el desarrollo comunitario. a r a n z a z u Díaz y Daniel Zúñiga nos cuentan más sobre esta iniciativa. Mi nombre es a r a n z a z u Díaz, soy de México, soy parte de la organización que se llama ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario. Yo me llamo Daniel Zúñiga, también de México, de la misma organización. Es una asociación civil que trabaja haciendo proyectos de educación no formal, creando espacios de educación para el desarrollo comunitario. Nosotros salimos a partir de un proyecto que son campañas de alfabetización para personas jóvenes y adultas en comunidades rurales. Entonces、eh, nos formamos como voluntarios alfabetizadores. Para, en el periodo de vacaciones, trabajar en una comunidad rural, pues enseñando a leer y escribir, dando algunos talleres, y después de conocernos ahí, varios de nosotros. Decidimos coordinar y hacer nuestro el proyecto, y después de casi diez años, ya un poco más grandes, decidimos formar la organización para fortalecer el proyecto de alfabetización, pero también poder realizar otros, otras iniciativas o otros proyectos que ya teníamos en mente o que nos fuimos inventando en el camino, justo para pues, fortalecer a las comunidades en estos procesos autogestivos. ¿no? Seguimos h a c i e n el... d o Proyecto de la campaña de educación con personas jóvenes y adultas, Alfabetiza, todavía sigue enfocado en, en la cuestión del aprendizaje de las letras, pero también、eh, el intercambio de saberes locales. ¿no? Entonces, no es tanto ir a dar clases como en realidad crear espacios de intercambio de, de, de conocimientos ¿no? y de construcción del conocimiento. Otro proyecto que tenemos se llama Tlalana, Autogestión y Jóvenes. Tlalana quiere decir echar raíces. Entonces, este proyecto justamente lo que busca es que los jóvenes echen raíces en sus barrios o en sus colonias o en sus comunidades a partir de pensar,、eh, diseñar y llevar a cabo proyectos.、Eh, algunas experiencias han sido jóvenes que arman una casa de cultura, como una especie de espacio de talleres. En, en la periferia de la Ciudad de México, algunos artísticos, algunos con cineclubes, etc.、Eh, entonces, esos son algunos ejemplos.、Sí. Tenemos otro programa que se llama Canto que Florece, que es, básicamente tiene como el mismo trasfondo: que es la formación de tejido social y de comunidad a partir del aprendizaje. Pero e s t á enfocado en la música. Y básicamente es lo mismo, ¿no? no importa si estamos en una comunidad rural o en una colonia popular o en el trabajo con otras organizaciones, es crear comunidades de aprendizaje donde todos pueden intercambiar saberes, construir conocimiento s juntos y llevarlo a la práctica. ¿no? Pues ahorita nos pueden encontrar en Facebook, en las redes sociales, como ADECO, Acciones para el Desarrollo Comunitario, en Instagram y en Twitter, como ADECOAC. Y la página está casi a punto de salir, entonces igual la voy a decir: que es www.adeco.org.mx. Desde hace cinco años, un grupo de jóvenes de Heredia trabaja desde la Asociación Cultural Tangente, haciendo proyectos para promover la gestión cultural comunitaria. Sebastián Miranda nos amplía. Mi nombre es Sebastián Miranda Brenes y soy parte de la Asociación Cultural Tangente. La Asociación Cultural Tangente es un grupo de, de jóvenes heredianos, entre mujeres y hombres, que estamos tratando de organizar un proyecto desde hace cinco años que estamos trabajando. para promover más que t o d o la gestión cultural comunitaria. Inicialmente comenzamos con un proyecto que se llama Encuentro Arte-Comunidad, que tenía el enfoque de centralizar el arte y llevarle a, a comunidades que tenían difícil acceso. y Además de eso, hacer talleres, o sea, planteamos metodologías de trabajo, tratando de eliminar la idea del artista como aquel iluminado, ¿verdad?, que estaba en, una, en un pedestal. Entonces, lo que hacíamos era poner a trabajar al artista con niños, con jóvenes, para que. p u d i e r a n intercambiar experiencias fomentar mucho el diálogo. Y este, el proyecto que se ha sostenido más en los últimos dos años es un, un proyecto que se llama Encuentro Ha hecho Mano, donde compañeras han ido haciendo una organización de artesanas y artesanos heredianos, donde se ha dado capacitación para que ellos puedan mejorar sus, sus productos y puedan proyectarse aún más a, a, a una estrategia como comercial, o o c m hacerlo más sostenible en la empresa. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué podemos este, colaborarles a las personas interesadas en contactarnos? Bueno, tenemos metodologías de trabajo ya desarrolladas para aplicarlas en las comunidades, entonces a partir de nuestra experiencia podemos colaborar. También estamos ahorita e s tratando a m o s t de integrar gente a, las, a la asociación. También nos puede contactar por medio de la asociación cultural en la parte de la página. Y bueno, por, nos pueden contactar a través de la página del Facebook, que nos puede n encontrar como Asociación Cultural Tangente. Y tenemos un blogspot también, que, que es donde queda su c u l t c o a e c t a m e n t e blogspot. Ahí tenemos información sobre toda nuestra historia, sobre todas nuestras actividades, todos nuestros eventos que hemos realizado y todo lo que estamos realizando constantemente y promocionamos todo. コンパクトの人間の人間の人間 マネジャーの人たちが何をするのか分からない。 どうしても楽しいです。 もう一度、私たちの家族のためた どう Y así terminamos este programa de La c a b u y a Les recordamos seguirnos como La c a b u y a también en Facebook para conocer más sobre otras propuestas e iniciativas comunitarias de rebeldía y resistencia. Así nos despedimos de esta hora de programa, enviándole como siempre un fuerte abrazo a usted que nos sintoniza. Y agradecemos a las radios que transmiten este programa: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Giré, Radio Temblor. Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos la próxima semana por esta frecuencia para seguir tejiendo resistencias. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La c a b u y a y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La c a b u y a tejiendo resistencias.